The trickle bone is crawled upon the front with me. There's a policeman with an honest soldier scene, whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride while we're feeling of a He briskly freaks the Tom remains, dropping the print on a print and stays, and endeavors to so ignore. She's a cruel machine. His lover is not what she seems, and she will not even a note. At last, the 1998 show. It's a situation tragedy. Grand opera slick with soap. <laughs> hangers with no hope. The water gallery the flooded gallery Buenas noches, buenas noches gente, ¿cómo estáis? ¿Vais bien? ¿Estáis mal? ¿O no estáis de ninguna manera? Que también puede ser, sea como sea, de la manera en la que estáis, lo que se juro que estáis, y entiendo es Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Liebre du Vieux. Y si hay alguien sintiendo lo que está sintiendo, y el 107.3 de la frecuencia modulada, o bien el www.radiocuga.org, ya sabéis, como siempre digo, que eso ¿eh? se lleve en, en directo y tiene de ser el 8 de Payares a las 21 y 03 minutos de la noche. Si en cualquier otro momento, bueno, pues está sintiéndolo en diferido, bien sea ya a través de la emisión de la Cuca, o bien sea ya a través del podcast, que si no hay ningún desastre, bueno, pues va a quedar grabado y, y voy a subir, ¿sabes Dios cuándo, eh? mañana, pasado o el otro, no sé cuándo, a Internet. Y como esto de Internet, hoy por hoy, parece que, que lo tiene todo el mundo, ¿eh? todo el mundo, sí, todo el mundo, seguro que hay millones de ¿eh? millones de habitantes en el planeta que no tienen Internet ni saben lo que lleve, ¿eh? Bueno, no sé si quedarán de esos que, que ni tan siquiera saben lo que lleve, pero, bueno, pues, todos esos, ¿eh?, Eh, posiblemente no te han sintiendo Radio Cuca Radio Cucaracha no te han sintiendo Anedonia no siendo eh, siendo eh, el, el analógico miserable que espero que sí si que te sintiendo Radio Cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada Chita Perey eh, un saludo enorme Si estáis sintiendo esto en directo y lleváis un pedacín, bueno, pues a lo mejor visteis que para arrancar en Edonia, pues no me quedó otro ¿m? que cortar la, la emisión en diferido que estaba sonando en ese, en ese momento. Estaba sonando, la verdad que joderme cortarlo porque ya era interesante, eh, estaba sonando el programa de los relatos de, de Tony Valiente, eh, Mm, no sé puede gustaros más o menos a mí personalmente sí me gusta y al que no le guste eh, lo mejor que podía hacer ya era venir a hacerlo el mejor porque cada vez menos gente atiende este consejo pero Bueno, yo diría vos que una de las mejores cosas que tiene la Radio Cucaracha, Radio Cuca, es que cualquiera, y cuando digo cualquiera, digo cualquiera, puede venir aquí a hacer un programa y a decir lo que quiera. Y cuando digo lo que quiera, hay muy pocas cosas que no pueden decirse en la Radio Cuca. Básicamente, lo que no puede decirse en la Radio Cuca, y nada que falla... daño a otra persona eh, pero incluso eso, a lo mejor también se podría decir dependería a, a quién eficiera daño y cómo y cuándo y todas estas cosas Yo no sé si habrá ¿eh? alguna persona sintiendo esto en, en directo yo os digo, 21 y 6 minutos de la noche del del ocho de Payares, ¿eh? el ocho de Payares, eh, por cierto, ya está cerca San Martín, ¿eh? ya San Martín, ya toca semar a leyín ¿eh? que si no crees ruin... <risa> bueno, vosotros si, si no sois aficionados a la horticultura, pues a lo mejor todo esto suena a vos a chino, pero bueno, los que sí nos presta... yo por lo menos sigo sigo queriendo, ¿eh? faciendo por semar a ellos eh, San Martín. ¿eh? Porque dice el dicho tradicional, allí ¿por qué creces tan ruin? Y dice Ayín, porque no me semaste por San Martín? Pues eso, ¿eh? eso mismo, eso mismo. Pues eso que reflexionaba yo hace un momento, que no sé si habrá nadie ahora mismo en el... 107.3 de la frecuencia modulada, mismo mm -hmm. ni siquiera sé se habrá nadie en el www.radicunca.org. Hombre, eh, yo quiero pensar, ¿eh? Eh, quiero soñar que el analógico miserable sigue perey, que que el, que el mi amigo Cabezón también también está sintiéndolo. ¿eh? María quien me ha dicho que, que lo sienta, aunque no se me meta el chat. una pena que ya no tenga chateros, yo animo, eh, animo al que, a cualquiera que esté ahora mismo sintiendo esto, que tenga un, una conexión a internet, bueno, pues eh, si quiere metéseme al, al chat, presta, eh, presta, porque es eh, mentira para mí que en los míos tiempos fui capaz de hacer programas de horas y, bueno, de tanto como de horas, Bueno, una hora, un par de horas, tres horas, bueno, sí, vale, de verdad. Pero si vos mmm, fijáis un poco en la historia de este programa, básicamente eso sucedió <coughs> las veces que, bueno, pues que tenía invitados, eh, o gente que me que me joder, que me que me echaron capi para la apoyóla porque si no tengo que darla yo solo y claro, esto fue ese fue ese largo, ¿eh? Yo cuido que lo mejor de todo, mira, eh, si de alguien se mete al, al chat, sería muy guapo. Eh, si alguien viniera a la radio, sería muy guapo. La verdad que sería muy guapo. Eh, viniera a compartir el, el mi programa, viniera a hacer anedonia aquí en, en compañía, o sencillamente que fuese el recaso de ese si consejo que ya prácticamente... Bueno, pues, pues nadie, eh, nadie atiende, porque damos la verdad que bastante bajínos de, de programas. La gente, oye, pues, va haciéndose viejo, eh, va teniendo otras cosas que hacer y no todo el mundo es tan friki como puede ser eh, yo mismo, que soy capaz de estar viniendo un mogollón de años, eh, ya. Eh, Este esta es fecha, estamos celebrando el, el 11 aniversario de, de Anedonia. Venir aquí a, a dar la propayuela, ¿eh? no sé cuántos tesores de Anedonia dirán. Pienso que, a ver, si van 377 programas, ponte a una media de hora y media por programa, pues, pues joder, pues dirán casi 500 tesores ya de, ¿eh? de Anedonia. ...pues eh, no todo el mundo ya está... Porque ...como yo, tiene 500 horas de parpayual... ...para pa soltar... ...seguramente que, que tenga menos... ...pero seguramente que también... ¿eh? ...hay muchas personas... ...al otro lado de este ...de estos hombres... Que, ...que tienen ganas de... ...de decir de alguna cosa... ...no tienen por qué estar... ...diez años soltándola, no me no... ...ni tan siquiera tienen por qué estar... ...un año soltándola... Pueden estar soltándolo al tiempo que, que tengan falta, el tiempo que lo disfruten. Eh, estoy hablando de venir a, a contarlo aquí, a Radio Cuca. Eh, lo fundamental de hacer radio aquí, y que se faiga para disfrutar. Para disfrutar de la manera que sea, no estoy diciendo que tenga que ser un programa de humor, ¿eh? No estoy diciendo que tenga que ser un programa de, de música, de baile. ¿eh? Puede ser un programa desgarrador. Un programa en el que venga cada quien a, a soltar la sola rabia. ¿eh? A esbaballar, a, a, a soltar lo peor del mundo. Incluso eso. Bueno, yo muchas veces. Y incluso eso, y es hermoso, y incluso eso te lleva a disfrutar. Básicamente porque... Mm, Faz lo porque quieres, porque no hay nadie que te mande hacerlo así. No hay un director, no hay un equipo de producción, no hay una línea editorial, no hay unos anunciantes que nos digan cómo y lo que tenemos que decir. No, no hay nada de eso. Cualquiera puede venir aquí a decir lo que quiera. Mm. Y es una pena que no venga más gente. No, no sé exactamente el por qué. Supongo que, a ver, no dejamos de ser eh, una especie de, de fósil viviente. Queden pocos radios libres, eh, pero ahí. Y nosotros somos unas de esas, Y además llevamos mucho tiempo, 35 añinos aquí, dando la eh, turra dando la gente. Bueno, pues, ¿qué crees que vos pues, diga? Yo prestaríame que tuviéramos otros, otros tantos. ¿Quedará obsoleta esta tecnología? ¿Mm? ¿Tendrá sentido la, la radio? ¿Tendrá sentido la frecuencia modulada? Pues, seguramente no. No sé hasta qué punto lo tienen tiene, lo tiene año. Pero bueno, nosotros queremos seguir aquí. Queremos seguir haciéndolo. Y la verdad que querríamos, querríamos que... Que otras personas, que todas esas personas que te desajuran, mismo sintiendo Radio Cuca, eh, que sentís esto, que sentís Anábasis, que, que sentís eh, Mancine cuando se fue, últimamente se fue hace poco, que sentís a Tony Valiente, que sentís, eh, bueno, hay muchos miles de personas que sienten a. Al segundo, el Celestu, el ¿eh? con su programa, el Fatou Club de Radio Show. Miles de personas alrededor del, del mundo que y siguen, ¿eh? que sienten ese programa. Joder, pues, ¿cómo puede ser posible que entre toda esa gente, de verdad, que nadie piense que tiene, da algo que decir, ¿eh? da algo que poder decir aquí? no fue falta hacerlo bien, no fue falta tener voz del locutor de radio, yo no la tengo, ya me prestaría, usted ¿a gustaría tener una voz guapa, pero pero no, no la tengo, ¿Eh? <coughs> yo para responder a esa pregunta que eh, que te fan a veces, eh, esas preguntas chorras de Xemes en Cuando, que te dicen, a ver, ¿qué es lo que menos te gusta del tu cuerpo? Yo la verdad que, bueno, no me gustaba mucho mi pelo, ...básicamente porque... ...porque llevo irregular... ...hay ¿eh? sitios donde tengo mucho pelo... ...y sitios donde tengo poco... ...y eso, bueno, pues llevo una faena para... ...bueno, no tampoco llevo tanta faena... ...no me jode tanto, yo total ando rapado... ...o sea que tampoco pasa nada... ...pero sí que hay una parte de mí... ...que me gusta poco y la... ...la mi voz... ¿eh? ...la mi voz, bueno, pues... ...ya sí, muy nasal... ...si quieres, no sé, no sabría... Digo, ...describirla bien... Pero es lo que ya no llevo de, de locutor de radio, os seguro. No llevo de locutor de radio, pero llevo toda la puta vida metido en la radio, haciendo programas de radio. Ya ves, ¿eh? ¿qué pensáis? Que tenéis eh, necesidad, falta de tener voz de locutor para pa hacer un, un programa en la radio. Un programa en Radio Cuca en, con una radio libre. No, no tenéis ninguna... ninguna necesidad de tener voz de, de locutor pensáis que, que tenéis bueno pues la, la necesidad la obligación de, de hacer un programa bien orquestado bien escalado no no no tenéis la obligación sencillamente podéis venir aquí ¿eh? y hacerlo qué a dar lo fijáis hacerlo bien, hacerlo mal. Yo personalmente pienso que de cualquier manera que lo faiga o cualquier persona va a estar bien fecho. ¿Mm? Va a estar bien fecho. Si no se mete con nadie, si, si no interrumpe, ¿eh? si no obstaculiza el, el, el, el, el, el libre de Sendolcu, de la voluntad de otra persona, pues seguramente está bien, siempre estará bien lo que, lo que él cuente, lo que él diga, lo que él faiga en. En esta emisora, la verdad. Yo ya lo que pienso. Oye, animo vos eh, imperiosamente. ¿eh? Además, mira, la verdad, eh, yo pienso que que si de aquí tienen en esos miedos, eh eh, si decir bah, pues no voy a ser quien a hacer un programa con calidad, ¿Mm? no voy a ser quien a, a llenar una hora a la semana eh, de palabras de, de música, no voy a ser, no voy a ser quien, ¿eh? no voy a ser quien a, a cubrir las expectativas que ponerse. Mira, si de aquí piensas de esa manera, yo cuido que no tendría más que, que venir un día A, a conocernos, a ver este sitio para ver que bueno pues que no tiene absolutamente nada que ver seguramente con lo que él pensaba, con la imagen que que él tenía. ¿Cuál es la imagen que vosotros tenéis de la cuca? ¿Cómo pensáis que que llegue Radio Cuca? No sé, pensáis que llegue un, un gran espacio. Eh, como estos que salen pela tele o, o, o que describen en algunos libros de lo que lleva una emisora el eh, local de una emisora de, de radio, eh, con la sopecera, su estudio, esos lucecines múltiples, pues me parece que no andáis no andáis muy, muy atinados y si eso lo que, lo que pensáis. Voy escribir un poqueñín lo que lle, lo que lle este sitio. Venga, voy a escribirlo. Quiero que sepáis exactamente dónde exactamente estoy. ¿Mm? Voy esta noche a dedicarme a, a discípulos como y esto. Mira, el, el, el local, el yard de, de Radio Cuca, que comparte con el Club Cultural Dubieu, con la Biblioteca Social Radio Cuca, con el grupo de montaña Ramón Mercader. Bueno, pues, ya va a empezar todo eso. Bueno, pues, son... Que quies, y ideas románticas. El Club Cultural... Todos los que somos miembros de Radio Cuca somos, al mismo tiempo, miembros del Club Cultural do Vieo. Do perdón, que tal, que el nome tan castellano. Y la asociación que da cobertura a esto. Una asociación que en el su tiempo tuvo entidad propia. y es una asociación muy bella, eh. eh la su fundación remontase a, a los años 70, ¿eh? a menos, eh, hay más de, de 40 años. <coughs> no sé exactamente cuándo se, cuándo se pudo formar el club cultural <coughs> pero, perdona que voy a toser. <coughs> Ahí, no me acaban de poner botón de la tos... ...por qué sé yo otra... ...cuando llega la, la descripción de las de, de cuestiones tecnológicas que tenemos aquí... ...entre otras cosas diré que tenemos una mesa en la que no hay botón de la tos... ¿no? Que, ...que bien podría verlo, ¿no? ...porque, joder, pues prestaría pues vendría muy bien, pero no lo hay... ...bueno, la cuestión... <coughs> ...seguimos... Eh, ...la radio, si ¿sí, ese local... en el que se gospien tantas eh, entidades que al final pues, resulta que son todo es la, la misma, lo que pasa que, bueno, préstanos eh, a cada actividad diferente que realizamos, pues pone una denominación diferente también, de la misma manera que hacemos radio, y la radio no se llama Radio Club Cultural de Uvieu, que joder, de, dale con el Uvieu, que yo de podían haber puesto ese nombre no sé por qué no ni lo pusieron cuando hay 35 años arrancó la arrancó furlar la radio dentro de dentro de esa asociación dentro dentro de ese club eh, pero no le pusieron ese nombre llamaron radio cuca porque ya era una actividad autónoma paralela bueno no sé es, a lo mejor fue por así fue por ese motivo el caso es que, que lo pusieron así nada. Eh, el grupo de montaña Ramón Mercader, pues, pues hombre, qué quieres que te diga. Ese grupo existió, ¿eh? existió y fue un fue un placer enorme formar parte de él y hizo cosas preciosas, excursiones, rutas, bueno, fascinantes, realmente fascinantes. Eh, yo cuido que no sé si los demás la demás gente que formó parte de de este grupo Opinará lo mismo, pero yo pienso que Que, que alcanzó niveles ¿sí? superiores a, a los de cualquier otra o, otra agrupación de este tipo porque nosotros yo pienso que disfrutábamos más, que, que poníamos mucho más, mucho más humor, mucha más gana no sé decirlo. Bueno, igual y porque yo veo desde el centro y estaba tan enamorado de, ¿eh? de esta iniciativa que bueno y sigo agotando ¿eh? y no un descarto que ...cualquier momento, pues vuelvo a arrancar... ...hombre, sigue habiendo pues pues pequeñas secuelas, digamos... ...y de ese mes en cuando, pues bueno, hay algunos que, que, que salen de monte... ...yo a veces también, muchas veces también salgo yo... ...pero bueno, aquellos tiempos de, eh, de, de salíes eh, periódiques, regulares... ...siempre bien anunciáis El, esa, aquellas crónicas que después pueden pues en, en en la nuestra página web bueno pues todo aquello pasó y sina esto sigue siendo la ¿eh? sigue siendo la sede del, del grupo de montaña ramón mercader porque a lo mejor cualquier día necesita una sede otra vez necesita celebrar algún algún acto lo que sí que lo que sí que lleve, ¿eh? y cuido que no sé hasta qué punto, y tanto como la radio, o, o, o, o va a ser en breve, y la, la sede de la Biblioteca Social Bibliotecuca. ¿Mm? Mira ahí, eh, según ya aquí, estoy en un sitio muy pequeño, ¿eh? yo soy malo midiendo superficies, pero qué sé yo, ¿qué podrá tener este, este local? ¿20 metros cuadrados? Si los tienen, no sé, ya pues digo que no soy... no soy bueno echando distancias, sería cuestión de eh, o de mirarles escrituras o de que da aquí de los que sí son buenos echando eh, echando cuentes de las superficies, distancias no que dicen antes de las superficies, los que sí son buenos echando cuentes de las superficies pues que más o menos nos dijeron lo que hay. Pero yo pienso que si digo 20 metros cuadrados, bueno, sí, igual igual menos, igual menos. Eh, y aquí en vez de esos 20 metros cuadrados tanto esas cosas tú tú llegues eh, por la calle para la calle de un de un barrio de un barrio muy popular obetense eh, de un de los barrios subieinos más obreros no sé si hoy tiene sentido hacer esa división entre los barrios obreros barrios residenciales Pero bueno, esto sigue siendo, mira, y un barrio levantóse entero a la vez, ¿eh? el típico barrio que levanten a la toyunto eh, No sé decimos exactamente cuándo, en antes de yo nacer, o sea que hay mucho, porque yo ya tengo, tengo la mierda, <ríe> ya tengo una edad. Eh, levantar todo junto para pa albergar obreros. ¿eh? muchos obreros muchas casas todos iguales eh, muchos edificios hoy en día tantos años tantas décadas después sigue siendo sigue teniendo sí si no sé ese tú ese sí si olor de fondo cheira obrero eh. Eh, poco poco comercio dentro de lo que cabe poca vida nocturna curiosamente de, En es un, unos cientos de metros y, y ya pasas de sales de este barrio, un barrio que está físicamente más bien, pues, notase, perfectamente cuando, ye, cuando entres en, en el barrio, y es diferente, y es físicamente diferente, notase, notase muy claramente cuál es la allende entre este barrio y el centro de la ciudad, porque curiosamente eh, este barrio está pegado al, al centro de la ciudad. Allá año estaba separado partado, les del tren, pero esa barrera de fierro, ese cinturón de fierro, como decían algunos. Hoy en día ya ni siquiera ese cinturón de fierro ya no existe o está soterrado y entonces el barrio de Ciudad Naranco, pues resulta que está prácticamente céntrico, pese a estar en un borde veo, porque falle uno de los bordes, uno de los bordes subida. Bueno, ahora ya construyeron otro casi barrio, ¿eh? un poco más para atrás, en esto que llamen los prados de la fuente, que antes eran prados y ahora son, son edificios, en este caso bastante menos populares. ¿eh? Este barrio lleva muy popular y aquellos son uy, un poco menos populares. son bastante menos populares, pero bueno, y también la cuestión es que este sitio, pues, no deja de ser lo que vos decía, por ejemplo, curioso el fecho es de que anda esos cientos de metros que los separan del centro y el centro hay un arbitero de personas y este barrio a las 10 de la noche, que paz que llega como un gallinero, como un gallinero que los pitas marchen pronto para el polleiro, ...bueno pues aquí un poqueñín... ...un poqueñín así... ahora por ejemplo... ...da un poco de vidilla... ...el, el, el Barastur... ...este que tenemos aquí al, al Llau... Eh, ...que ya estaba en antes... Pues luego cerró... ...luego volvió a abrir... ...y bueno da un poco de vidilla... ...más joder hasta... ...fai conciertos en directo... ...la de mi madre... ...que vosotros diréis... ...hostia y eso yo... ...un barrio... ...eh... Un, ...un barrio tranquilo... ...y vulgar y tal... ...joder con conciertos en directo... ...la de mi madre... Bueno, tendréis que conocer para ver exactamente cuál es el concepto de, de los conciertos en directo que se que se faen aquí. Pero bueno, ya os digo, llevo un barrio muy muy peculiar, muy popular. Eh, llegáis y lo que veis, bueno, pues que no sé, una fachadina de un, de un barrio, qué sé yo, que puede tener dos metros y medio, tres metros de, de anchor... Hay un escaparate. ¿Eh? un escaparate que está tapado, tá tapado con, un, con una especie de, de lona, ¿no? porque es de plástico y tal, y que tiene un dibujo ahí, un, un, un dibujo muy guapo, hecho spray, eh, con, el, con el nuestro logo, ¿eh? el logo de la, de la radio. Hay un hay una placa, una placa metálica, una placa metálica muy guapa, que he grabado en, como grabado en... Fondo de agua, marca de agua, un, un, un carballón, un carballón, ¿eh? Es decir, ese árbol no vetense, porque Radio Cuca tiene orgullo petense, oye, y de aquí yo, tiene orgullo bien, eh, está grabado con, con esa marca de agua y, y bueno, pues allí es donde se menciona que está allí la, la sede de, de Radio Cuca, de... De, de la Biblioteca Social Bibliotecuca del Grupo de Montaña Ramón Mercader, y una portiña estrecha, eh, estrecha tapada tapada con una, una especie de persiana metálica, ¿eh? Eh, abres la persiana, abres la puerta, antes por la radio, y lo que ves de mano y un, un pasillo bueno es estrecho, relativamente estrecho, que podrá tener metro y poco, metro, metro y veinte de, de de anchor, y, y entre esperer, y más es 300 vía, porque bueno pues hay muchos trastos al yargo de si de si paseo que tendrá como dos metrinos de yargo pues pues al tope es que sea un paraguero, ¿eh? eh, que si, que sea un par de de cubos de basura, uno más grande, uno grandón, tamaño grande. Eh, ...normalmente está rebosante de basura... ...porque la gente y es muy mal curioso... ...la gente que, que viene o que venimos... ...que coñones a la, a la cuca... ...pues somos muy mal curiosos... ...y, y cha, en cuanto de, de cambiar a lo mejor... La, eh, ...de sacar la basura cuando está lleno... ...y cambiar la, y cambiar la bolsa... ...pues seguimos eso, eh, echando... Eh, ...y todavía acaba un poco más... ...todavía acaba un poquillo más... ...y al final hay una montañona de basura... ...que después casi no entra en la bolsa... Hay otro cubo más pequeñín que tan que normal no tiene, no tiene, no tiene ni, ni en bolsa. La idea original, que en los tiempos en los que... Mira, precisamente al compañero Cabezón, que a lo mejor llega a los que sigue sintiendo anedonia, eh, eh, cuando él los puso, se encargaba de la limpieza, pues supongo que ella era con la idea de, de separar... ¿Eh? Diferentes residuos para pa después, oye, pues por un lado fueron los plásticos, por otro, por otro, el vidrio, eh, estas cosas, pero me parece a mí que ¿eh? ...que esa idea quedó para Praga. La gente ya es muy, muy mal curioso y muy cómodo, incluso, mismo los que vienen aquí, que ya veis que, que yo siempre estoy ponderando a la gente de la cuca, pero bueno, ya lo que ya es, la verdad hay que reconocerla. ¿eh? Hay que reconocerla y entonces, bueno, ese cubo, ese segundo cubo, normalmente no tiene ni, no tiene ni bolsa. Y en la sina, pues la gente va a echar allí, que si latas de cerveza vacías, que si tal, y la venga. ¿eh? Bueno, en fin, eh, sigues un pequeño para ¿eh? y ya empieces a... ...a topar... ...a topar cosas diferentes... ...bueno... dice <risa> que es un poquillo en y empiezas a topar... ...como si esto fuera muy grande... ...yo pues por que, que, que igual dos metros... ¿eh? ...después de esos dos metros de, de pasillín... ...ya... ...bueno pues ya ensancha... ...en ancho un poquillo la cosa ¿no?... Y, ...y a lo mejor pues... ...si metro veinte pues... ...oye ya son igual hasta dos metros y medio de ancho... ...ya os digo que yo soy malu ...con 10 igual está sintiendo esto, qué sé yo, pues pues el, el tirolincio o el, el presidente, que son gente que, que sabe de estas cosas, ya a lo mejor están diciendo, madre de Dios, por qué burra, qué barbaridad está soltando el, el anedónico. <risa> Seguía como sea allí es muy pequeño, y pienso que te eches a lo largo, y yo me lo alto que se, igual igual cabes o igual nunca cabes. Pero bueno, eso, llegas a ese pedacín, que allí es un, un poco más ancho, Y, ...y bueno, pues lo que topes en, lo que topes en él... ...y la portina, ¿eh? para entrar... ...porque se me olvidó decir una cosa... ...según vas andando por ese pasillín... ...a la a, a, a manzorga... ¿eh? ...a la altura más o menos de, ¿eh? de, de la cabeza... ...pues hay un hay un cristal... ...un cristal en medio de ese tabique... ...un cristal a través del que se ve el estudio... ¿eh? ...el estudio de Radio Cuca... ...que después pues, describo lo que es el estudio de Radio Cuca... pero pero cuando callejas un poquecito más, ya os digo, son dos metrinos, topes lo que llega la puerta para entrar al estudio, la puerta para entrar al estudio que está pues vas callejando, tata, manzorga, pues hay un un giro de de 180 grados y y está la ahí está la puerta para para poder entrar al estudio. Está la puerta ajuntada unos unos armarios de estos de plástico, que pues guardamos ahí desde papeles hasta material, hasta lo que hay falta. ya está un, en fin, hay que decir, un rack. ¿eh? para mí hay otro armario que lleve de, de metal y cristal, ¿eh? dentro del que está el, el emisor, ¿eh? el, una cosa que se llama sai, que lleve por sin marcha la... la luz, eh, bueno, pues para pa dar energía un tiempo y que no quede esto sin emisión un amplificador que, bueno, pues que para mi idea no vale para gran cosa, porque sí, amplifica los vatios pero pero como no tenemos antena la antena tan posada aquí, pues bueno no valva para absolutamente nada y la, y la emisión no mayor especialmente estamos ahora en Bueno, estamos ahora, estamos en un eterno Valderique, ¿eh? eso sé que y quitalo no sabemos cómo, cómo hay la historia, siempre estamos con ello, ¿eh? siempre estamos con ello. básicamente porque para que eso furrule ¿eh? eso genera mucho calor y entonces o están forrulando unos ventiladores potentes o si no, vamos, que, que eso quema ¿eh? y esos ventiladores meten en un río atroz no vos podéis imaginar el el ruido que hay aquí eh mismo con la puerta cerrada y el estudio bueno pues está está relativamente bien sonorizado pues incluso con la puerta cerrada el el ruido que mete ya ya atrás y bueno cuando estás fuera ya no vos digo ya no vos aguanto nada eso es lo que lo que hay a la a la a la izquierda cuando acabes y pasillín de de dos metros dos metros y medio de largo como un metro veinte de de ancho ancho conmigo bueno pero las cosas que que hay peritiráes pero siempre hay cosas que acumular que es el paraguayo que es los cubos de basura que es un banco que es y varias eso en esa misma pared corrida mandrecha topes ya una una una pizarra rara que está ...una que está dividida en cuadradinos... ...con los días y lesores ...eso y un poquín la, la parrilla de la cuca... ...vamos actualizándola, pegando posis ahí... ...oye, pues tal día, tal hora, tal posis... ...que dice ver. ...oye, pues eso... ¿eh? ...y los demás, eso quiero decir que sí, ya está ocupado... a la derecha y eso, a la izquierda ya os digo... Se, ...se enancha como un como metro, un metro, un metro y medio... ...dos metros más, no sé... Eh, ...sí, un par de metrinos más por lo menos... ...se, se enancha y es donde están los armarios... ...donde está el ...y donde si das media vuelta... Eh, ...si haces un shiru de 180 grados... ...topes la, la portina que da para el estudio... ...más para para adelante sí... ...lo que pasa que... ...si, si en cuenta de dar eso dar eh, ese shiru... ...de, de 180 grados y que es para adelante, ...pues lo que tienes que hacer es subir... Eh, ...cuatro escalones... una escalera muy guapa, una escalera de de madera, que para arriba, bueno los que la hicieron, joder, aparte de facela muy guapa, estéticamente, eh, tiene una cosa también muy guay, que llegue cada, cada escalón llegue la tapa de un, de una especie de baúl, quiero decir, los propios escalones, cada uno de ellos, eh, son huecos, ¿m? y dentro pues están guardáis muchas cosas, también papeles, documentación. herramienta Bueno, pues un montón de un montón de cosas. Subes esos escalones, calles otro par de metrinos... y, y ahí al fondo está la, está la portina que que da acceso al al cuarto de baño, ¿eh? Un cuarto de baño pues bueno, pequeñín con lavabo, ¿eh? Un un retrete. Sí, os digo, no llenen no lle una maravilla, pero tampoco tenemos falta de más. hubo muchos años en otros locales que el cuarto de baño tuvo clausurado por atascos y tal pero y, y, y no sé qué será que a ellos ocurrió llamaron a un fontanero para que lo eh, para que lo arreglare ¿va? no sé digo yo que tampoco era una cosa tan complicada no pero bueno así yeah. un cuarto de baño ya os digo pequeñín este chín eh, hay neswaldos es rotes levantaes ¿Eh? falta la baldosa, vino un día un, un fontanero a mirar no sé qué hostia, quedó en volver un día para arreglarlo, esto falla unos cuantos años, ¿eh? que así no quedó, en fin, el, el mejor fontanero que vino por aquí fue mi tío, que vino a hacernos unos apaños, fíjolos, bien, rápido, barato, una, una gozada, ¿sí? ¿eh? Y lo más interesante, lo más interesante que hay en ese, en ese espacio, ya os digo, de, cuando subes esos cuatro escalones, en esos dos metros que, que hay contra, contra la puerta al baño, pues tanto a Mandrecha como a Manzorga, de arriba a abajo, y es lo que a mí más me gusta de esta emisora, porque les parezca ¿eh? tan cubiertas, da de fechamente del suelo al techo de estanterías con libros, ¿eh?, ...con libros ya los probes... ...que, que casi no tienen sitio para pa respirar... ...libros puestos de de, de canto... En, en, ...en horizontal, en vertical, perdón... ...como tienen que estar los los libros... ...pero como ya no entren ...pues hay muchos también sencillamente posados en horizontal... ...en arriba de... ...es de los que están bien colocados... ...hay un montón de secciones... ...tenemos una sección de cómics maravillosa... Realmente maravillosa Tenéis que, que venir y ver, ver Todo lo que hay aquí ¿eh? Eh, Tenemos también Una, una sección de, de, bueno, de noveles De ciencia ficción De, de narrativa de, de todo tipo de poesía Después tenemos un montón de secciones De, de ensayo De muchas maneras eh, Feminismo, pensamiento Reportajes Discapacidad Bueno, tenemos a ver. Aquí tenemos que o tengo ¿m? que da ahí el, el mérito casi en exclusiva, o no en exclusiva porque hay más gente que que colabore que colaboró en esto. Pero oye, pues al, al mi amigo el el el fío del agobio. no sé cómo llamarlo, el fiu del la el el, el cegaratus de los años. tengo lo llamado de, de muchas maneras a lo mejor tiene que quedar ahí el bibliotecario porque yo cuido que ya es lo que más lo, lo identifica en esta en esta radio hay que decir que, que él creó de la nada no porque siempre tuvimos algún libro, pero casi casi fue fue creando esta biblioteca y sigue, y sigue creándola porque bueno desde aquellos tiempos son los que nos dedicamos a a ir eh, percases particulares que querían tirar los libros eh, para recogerlos y traer para aquí los que queríamos hasta bueno pues que ahora por por, me, por muchos medios fuese eh, medios legales y ilegales de, de toda triba fuese con con más volúmenes, con más ejemplares para para poner en este en este sitio en este sitio maravilloso yo personalmente cuido eh, ...que el elemento esencial... ...más importante ahora mismo... ...de, de este sitio... ...y es la biblioteca... ¿Eh? ...la radio, podéis decir... ...bueno, sí, la radio y es la base... ...y es por lo que todo lo demás existe... ...yo pienso que cuando dejes de existir la radio... ...la biblioteca seguirá existiendo... ...joder, tiene que existir en algún sitio... ...como si llegue al... ...al ese libre tapado con unos plásticos... ...pero la biblioteca tiende... tiende a seguir resistiendo, joder, hostia, ¿eh? y es lo más importante de esta radio. Yo personalmente soy de la opinión de que todavía queda, siempre dicen, es que ya no hay espacio, hay que empezar a cortarse traer más libros o tal, y yo siempre pienso que queda un montón de espacio. Yo aprovecharé absolutamente todo el espacio de esta, de esta emisora, ¿eh? ese, <coughs> ese, ese pasillín tan estrecho, yo este chagri lo tuviera más poniendo estanterías, ¿eh?, a derecha ya a izquierda, mismo dentro de, del estudio, ¿eh? dentro del estudio llenaría todas las paredes de estanterías también, ¿eh? al mismo tiempo servirían de de insonorización, seguro y, y, y valdrían para poder meter para poder meter muchas más cosas, porque el estudio esa esa que como os decía al cordelos, ¿eh? según ¿eh? andas si si pasillendo unos pocos metros Si eres 180 grados, ¿eh? anchas un poquitín la cosa a la a manzorga. Si eres los 180 grados y entres dentro del, del estudio, ¿eh? que es lo que ves según abres, ¿eh? que es lo que pensáis que se ve según abres la puerta del, del estudio. ¿eh? Que qué es lo que pensáis, como cuando se ven esas imágenes de, de emisores en, en la tele, en las películas. ¿eh? que bueno pues, pues que resulta que, que hay una división entre que okay, la parte en la que están los controles eh, después hay como un cristal y está donde está la gente ta... no <risa> aquí está todo junto amigos ¿eh? Pues lo que ves según según abres lleva bueno pues pues un espacio qué sé yo cuántos metros cuadrados un mismo hombre qué sé yo ¿qué tendrá esto? 6 metros cuadrados o menos, no sé, muy pocos muy pocos y lo que hay aquí, pues bueno pues sí, yo una mesa ¿eh? que, que la debemos una mesa, quiero decir, una mesa física una mesa, bueno, de madera iba a decir no creo que sea madera, será formica o como coño como coño llamen ¿eh? Eh, una mesa pegada a la pared de que está según entres en el estudio la que está eh, a manzorra la que pega con el tabique que se parte de ese Pašićin que, que decíamos en antes y en arriba de esa mesa pues está todo lo que todo lo que hace falta para, para hacer un programa pues hay hay dos dos CPUs de dos ordenadores uno que el que más o menos automáticamente va está prendido 24 horas y está haciendo que que siempre suene pues Eh, Yatau, por lo menos, eh, programas en diferido, tal. Tienen el Sotecloud, el eh, Sotecloud una como una especie de, de bandeja móvil que hay en bajo de lo que lleva la, la tabla de la mesa, eh, que se saque y se mete. Eh, lo que pasa que, bueno, si tocan nada más unos pocos, una poca gente, el que, el que actualiza la. a la parrilla eh, diferido y estas cosas y luego un poco más más adelante pues hay otro ordenador, otra otra gran CPU que lleve a través del, del que estoy ahora mismo haciendo esto ¿eh? el que controla todo lo, to lo que fa falta para pa hacer un programa en directo, que sé yo pues este ordenador tiene una serie de programas yo ahora tengo abiertos un montón de programas mira tengo abierto el navegador ¿Eh? tengo abierto el navegador porque bueno sigo teniendo la esperanza de que alguien se meta en el se meta en el chat y entonces oye pues tengo lo que abierto para mirarlo tengo abierto el, el programa de, de grabación ¿eh? el programa que utilizamos para para grabar el Audacity que se llama así Audacity ¿Eh? tengo lo abierto para bueno pues más o menos controlar que esto sigue grabando Pa ver la curva eh, eh, la, la curva de, de la del sonido para ver que no sature que, que tal tengo abierto el el reproductor eh, multimedia el, el VLC bueno tengo abierto esos dos tengo abierto el VLC para poner los cantarinos que me da la gana y tengo abierto el, el Windows Media Player ¿Eh? Para pa, pa tener ahí la, la música de fondo, porque bueno, ya sabéis los que estáis de sentir anedonia que yo ponía un CD para el fondo, pero me ¿eh? y como soy si tan vago, pues no me puse a, a grabar otro. ¿eh? <risa> Sencillamente, mira, a grabar un yapicerín que tengo aquí clavado en la, en la CPU, esta que, que vos decía, y ala, pues ahí. Ahí está la música de fondo. Por cierto, esos dos monitores, en el que yo estoy viendo to la, to la, todos esos programas que tengo abiertos, están enriba, a su vez, no tan enriba de lo que lleva la tabla de la mesa. Enriba de la tabla de la mesa hay como otra mesina supletoria, <risa> digamos, mucho más lógicamente pequeñina Y enriba de ella están los monitores. Y en bajo de ella está la mesa de mezcles. La mesa de mezcles que ye, bueno pues. el elemento básico para para hacer un programa de radio eh, y bueno pues tiene mira nunca me puse yo a mirar cuántos canales tiene un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez eh, diez, diez canales por un canal sale sale el micro sale esto por otro canal sale sale la música por otro canal salen los los CDs y pones CDs por otro bueno pues... ¿eh? varios eh, según tan configurados por la gente que sabe hacer estas cosas. Tenemos un, un, un equipo para pa poner música, un equipo eh, bueno que consiste en, en, en, en un pletina, dos pletinas, perdón, y, sí, platines de cassette, todavía todavía tenemos de eso. Todavía mira los compañeros de de juventud de mierda eh, siguen usando bastante el tema de, de los pletines Yo no sé tengo ganas de poner de algún programa eh, viejo mítico, de los capítulos prohibidos de, de Corintel Yado. Eh, cualquier día me, me animo y lo traigo. Hay también un par de reproductores de, de CD, ¿m? que yo ya ni no sé, porque ya os digo que yo pongo lo tuyo de ya MP3 y a la va que chuta. y arriba de todo eso pues puesta una, una radio un radio que hace de todas las puñeteras de vida bueno radio que se, no radio CD bueno no sé si tiene CD y nada más radio y por si sí, pues hay gente que gusta ¿eh? sentir sentir la propia radio mientras está haciendo radio sentirse a sí mismo a través de la radio o me la otro posible yo que lo que hago yo siempre cuando me acuerdo de traer auriculares o cuando rulen pues, los que hay aquí que ya... hoy Mira precisamente estoy hablando de ello y, y, y ahora está fallando. A ver, bueno ahora ya parece que volvió a, a, a ponerse a ponerse bien el tema de los auriculares digo que yo tengo los enchufos aquí a un a un fracking, una toma que tiene la, la mesa de control. Claro, yo he de, de jack de estos de los grandes. Entonces hay unos adaptadores aquí en unos en bajo de la, la mesa. Hay unos unos cajones, una cajonera en la que bueno pues también metidas eh, varias cosas, entre ellas los los auriculares, eh, aunque no furrulen, y los adaptadores para pa auriculares que sí furrulen. Después hay otra mesa, hay otra mesa donde acaba esta, haciendo haciendo L, haciendo como una L con esta. Hay otra que allí donde está eh, donde están los los tocadiscos, un par de de tocadiscos tapados, cubiertos por un armazón de, de madera que se, que se aparta y básicamente para que no se nos no se ensucian y tal, los tocadiscos para la gente que, que todavía que os vinilos y hay, yo que sé, pues tenemos aquí para pa sentarnos hay, hay nada menos que, que, que cinco, cinco butaques eh, para sentarse bueno, cinco es, pues, sillas de, de, de, de, de tipo silla de escritorio, silla de despacho ¿Eh? Eh, económicas no vayáis a pensar porque en Radio Cuca no, no somos bollantes y, y poco más hay en, el, en la Radio Cuca ¿eh? pues pues bueno, no sé Ahí hay un, una estantería con un montón de CDs pienso que ya no hay de, no hay de usar CDs y básicamente y, y esto está ¿eh? toda la, la pared cubierta ...está cubierta de, de una tela... ...para pa insolumizar... ¿eh? ...tenemos ahí... ...un, un montón de, de... ...de enchufes... ...hay muchas cosas que enchufar... ...que si mesa de mezclas... ...que si ordenadores... ...que si tal... Y de, de, cosas que, ...de cosas que poner... Y, ...y básicamente... ...y que tampoco... ...tampoco hay mucho más... ¿eh? Y, ...y en realidad... ...a ver... todo esto que que aquí tampoco lle que que importe tanto, ¿hm? Terminando, qué sé yo, pues hay también pues una pizarra, este pizarra y tableros de estos para escribir para el que se dejen mensajes. Ahora mismo pon si generas basura llévatela y tírala aquí no nos no hace falta, gracias bueno, pues de una manera así un poco irónica, satírica es de joder, no sé, es más raro que te ha puesto el, la contraseña del wifi de la, de la cuca eh, por si da alguien quiere conectarse conectar el wifi todo esto está en pa la pared la quedaría para la calle eh, que ta, ya la quedaría para el escaparate este que os decían antes que, que de la calle está tapado una especie de lona con un, con un dibujo fecho a spray con el con el logo de de Radio Cucaracha eh, y ya lo que tallé tapado todo eso con con una especie de espuma una, una espuma está eh. también en esa pared dan un par de ventiladores uno para pa sacar aire y otro para meterlo para dentro una chorrada que no cuando, Cuando quisimos ser medianamente legales y pidimos un, una licencia de apertura, pues bueno, vamos a ser legales. Eh, tardamos años, eh. no sé si fueron dos años en conseguir la puñetera licencia, que ya estábamos abiertos haciendo cosas aquí, pero bueno, un día que se sí, eh, diga, tenéis que... Poner que si señales de evacuación, este puto local que yo digo, que, que son 15 metros cuadrados. <risa> ¿Eh? Pues hay flechines que que dónde está la puerta. Bueno, pues ¿eh? otra patochada que nos dijeron ya que había que, que poner esos esos ventiladores. No sé qué más hay. O sea, bueno, hay un, una cosa que yo muy guapa, que lleve, bueno, una de las cosas guapas que tiene Radio Cuca de un tiempo esta parte. Y que allí la, la radio del baloncesto no vio. Eh? Radio Cuca empezó a emitir en directo los, los partidos del de baloncesto eh, cuando todavía nadie les prestaba atención. Ahora sí, va para allá, que si la ser, que si, de, de mierda. Todos. Pues, eh? Radio Cuca, pues tenemos aquí una, una camiseta que nos regalaron, firmada, está eh? puesta enmarcada en un. Un, un cuadro con un, un cristal delante eh, de un tal Macía, perdóname, yo no, <ríe> no soy eh, tan aficionado al baloncesto aunque de ese mes en cuando, cuando puedo, vengo a, a, a ver en directo aquí como eh, como el, el nuestro speaker particular narra tan maravillosamente los partidos pero bueno, pues si era un jugador y una camiseta del, del equipo, del ...del los voloncesto... ...que era un tal Maciá... ...que tenía el número 11... ...y bueno, pues supongo que nos la regalaron... ...agradecimiento... Y, ...y no hay más cosas, la verdad... Pues, ...no sé... ...pero lo que pues decían antes... ...que en realidad todo esto... ...no es importante... ...lo, lo realmente importante... ...y es que... haya personas que, que... usen todas estas cosas... ...estas cosas sirven... para hablar y para que la voz... Llegué, llegué y, y no tienen otra finalidad. Vení, joder, vení a, a conocer este, este sitio que de verdad, joder, que, que vale la pena. Despedido con lágrimas, hirnaldas y flores Pero yo soy tu heredero universal Te llevo a lo más hondo Aquí abajo todo es líquido y salado Y dejo que mil pequeños nunca arrasen todo lo que tengo ...vemos que esto eh, terminose ya... ¿Mm? Eh, ...no sé si para quien tuvo de algún tipo de interés... ...que yo describiera físicamente lo que lleve en Radio Cuca... ...pero bueno... Mmm, ...supongo que ya estoy fartucu de describir... ...emocionalmente, intelectualmente... ...lo que lleve en Radio Cuca... ...y entonces nada más me quedaba hacer una descripción física... A lo mejor de esa manera consigo que la gente se anime a venir a colaborar con, con esta emisora Pero bueno, eh, tampoco quiero yo mandar a nadie A lo mejor precisamente lo raro, eh, eh, lo inusual somos los los cuatro que todavía quedamos haciendo esto ¿no? Bueno, oye, pues qué sé yo En fin, oye, un saludo enorme para pa todos los chateros que no se me metieron al chat. Ya me parece a mí que eso quedó para quedó pa hoy una cos, cosa del pasado, lo de metéseme al, al chat. Voy a contar el tiempo que fae fae. Bueno, en realidad dos meses nada más hay que no se me mete ni al chat. Pero bueno, oye, en fin. Bueno, un saludo para todos los chateros que no están, para Macetu, Tea, Donde Tea. ¿eh? Eh, para María pa, para ella un saludo grandote pa Óscar pa de la Puela un, un, un saludo enormísimo para pa Tirolincio pa, pa el cabezón pa, pa, pa el pistolero maniego pa, pa el trovador eh, ¿quién me queda? seguro que un montón de, de gente de personas pero incluso te un montón que sepan que, que el beso y el abrazo Va para ellos también, ¡Hala! hasta la semana que viene, bien, chao. Viva las cadenas, rompe ya tu silencio. Dale el duro que te dio primero. Urge a la disidencia, piensa y que no, que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Eres un canijo, pero sabes que aquí a la vida.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 Get out the door, no, out the no, get no, the door, get no, the door, no, out no, door, get out no, door, get no, the no, get out the no, get out no, door, no, out the door, no, out the no,